Ha pensado antes que sus oraciones son alabanza? En nuestro estudio bíblico de Momento Decisivo, el doctor Jeremiah nos habla de poner alabanza en nuestra oración. La segunda parte del mensaje, Santificado sea tu nombre, impactará la forma que usted piensa sobre comunicarse con Dios. ¿Cómo podemos adorar a Dios con nuestra oración? Quédese sintonizado para escuchar la respuesta a esta pregunta en nuestra serie actual en Momento Decisivo, titulada Oración. La Gran Aventura. Y ahora presentamos a nuestro pastor y maestro de Momento Decisivo, el Dr. David Yeremaya, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, con unas palabras más en cuanto al mensaje de hoy titulado Santificado sea tu nombre. Gracias y bienvenidos a Momento Decisivo y a nuestra discusión sobre el Padre Nuestro. Hemos titulado a esta serie, Oración, la gran aventura, y hoy terminaremos la lección que comenzamos ayer al hablar sobre lo que la Biblia quiere decir con la expresión, santificado sea tu nombre. Jesús, quien vino a la tierra para revelarnos el Padre y mostrarnos el camino al Padre, en respuesta a una pregunta que le hicieron sus discípulos, les dio una lección muy importante sobre lo que significa la oración y cómo debemos comunicarnos con nuestro Padre Celestial. Y aunque nunca fue la intención de Jesús que simplemente memorizáramos el Padre Nuestro para repetirlo, sí nos presentó unos principios claves en el Padre Nuestro que nos ayudarán a avanzar a un nivel mucho mejor en nuestra vida de oración. Y como descubriremos en nuestra lección de hoy, la adoración y reverencia a Dios es una parte muy importante de nuestra oración a Él. Abramos ahora nuestras Biblias al capítulo 6 de Mateo y al versículo 9 para comenzar nuestra lección. Por supuesto, cuando leemos la Biblia, aprendemos acerca de Dios mediante sus nombres. El Dios, el Padre, es Adonai, es Yahvé, es Elión. Mediante estos nombres aprendemos un ápice más de quién es Dios, y entonces, al rendirle honor, honramos este nombre, honramos al que está detrás del nombre, santificado sea tu nombre. Al comprender que la palabra nos ha sido dada para que santifiquemos y alabemos y adoremos el nombre de Dios, ¿cómo lo hacemos? He escrito en mi diario algunas cosas que me ayudan a hacerlo. Número uno, santificamos su nombre al recordar quién es Él. Alguien ha dicho que ninguna religión ha sido jamás más grande que su concepto de Dios. Ninguna iglesia es más grande que su aprecio por la adoración y la alabanza. Cualquiera que sea la grandeza que tenga la iglesia Shadow Mountain, se debe en gran medida a la respuesta y resultado de una comprensión alta y elevada de la importancia de la alabanza personal de participación de parte del pueblo de Dios. El teólogo Kierkegaard dijo que, Estamos muy confundidos en cuanto a quién hace qué en nuestra adoración en estos días. Pensamos que los adoradores son el público o la audiencia. Los pastores son los artistas y Dios es el apuntador. A decir verdad, los artistas son el público o la audiencia. Los pastores son los apuntadores y Dios es el verdadero receptor de toda nuestra alabanza y adoración. Y quien la aprueba o la desaprueba. Cuando nos reunimos para adorar, sea con un puñado en un salón remodelado o con miles en un gran templo, presentamos un drama con diferentes partes, hablando, cantando, orando, dando dinero, bautizando, participando en la cena del Señor y todo para el deleite de Dios. Al final de la función, el único aplauso que importa es el aplauso que Dios da. Eso es adoración. Adoración es acudir al templo y comprender que cualquier cosa que tenga lugar en la plataforma, sea por el predicador, drama o los que cantan, sencillamente estamos ofreciéndole a Dios nuestra alabanza y adoración. Santificamos el nombre de Dios al considerar sus nombres. En el Antiguo Testamento, como aprendimos cuando estudiamos los atributos de Dios, hay ocho nombres compuestos que se usan para Dios. Por lo general, usted puede encontrar estos nombres en cualquier concordancia o en cualquier guía de estudio, si tan solo tomara uno de esos nombres cada día y se enfocaran en él y santificaran ese nombre. Voy a decirles lo que esto haría por ustedes. Primero, permítanme darles la lista de estos nombres. Jehová Tizkenu. Jehová Justicia nuestra. Jehová Magdesh, Jehová que santifica. Jehová Shalom, Jehová, nuestra paz. Jehová Sama, Jehová está ahí, nunca nos deja. Jehová Rafa, el Señor que sana. Jehová Giré, el Señor que provee. Jehová Nisi, el Señor mi estandarte. Jehová Roji, el Señor mi pastor. ¿Cómo santificamos estos nombres? Tomamos ese aspecto de lo que Dios es, esa pequeña viñeta de lo que vemos de Él cuando vemos ese nombre en particular. Por unos cuantos momentos, al empezar nuestra oración, nos concentramos en el Dios que es nuestro pastor. Anoté cada uno de estos nombres junto con algunas de las necesidades que tenemos en la vida. Y ustedes pueden hacer lo mismo en sus propios momentos a solas con Dios. Tengo un problema con el pecado, al igual que ustedes. Así que necesito a un Jehová Tiskenyú, quien es mi justicia. Tengo un problema con la santidad en mi vida, así que necesito a Jehová Magdesh, quien es mi santificación. A veces tengo un problema con la ansiedad y necesito a Jehová Shalom, quien es mi paz. De cuando en cuando, a pesar de que me muevo entre mucha gente, me siento solo. Necesito a Jehová Sama, que siempre está ahí. He sufrido enfermedades y he necesitado desesperadamente a Jehová Rafa, mi sanador. A veces tenemos necesidad en la familia y por esto necesito a Jehová Jiré, quien provee. De cuando en cuando no estoy seguro de quién soy en el reino de Dios y por eso necesito a Jehová Nisi, quien es mi estandarte. Y toda la vida es una jornada por los potreros de este mundo y sin un pastor, sin Jehová Rojí, su vida, su carrera... Sus decisiones, todo lo que hace, queda a la aventura. En el proceso de adorar su nombre, ustedes llegan a comprender quién es Él, pero no sólo quién es Él, sino quién es Él para nosotros y cómo funcionamos con Dios todos los días. Eso Llega a ser parte de nuestra adoración. Usted alaba la parte de la naturaleza de Dios que está más cerca a las más grandes necesidades que tiene en la vida. Dios honra la forma en que usted le responde. La Biblia llama a Dios con todos esos términos para que nosotros podamos comprender algo de quién es Él. Nunca podremos realmente comprender a Dios, pero Dios se ha revelado a nosotros para que podamos conocerle por medio de Jesucristo y mediante sus nombres. La mayor revelación de Dios, como ustedes saben, fue dada en su Hijo, Jesús. Así que cuando se llega al Nuevo Testamento, tenemos todos los nombres para Jesús. En el Nuevo Testamento, a Jesús se le llama el pan de vida, agua viva, el camino, la verdad. La vida, la resurrección, el buen pastor, la vid, la estrella reluciente de la mañana, el cordero de Dios, la rosa de Sarón, el lirio de los valles, la puerta y muchos nombres más. Cuando comprendemos los nombres de Dios y de Cristo, no compilamos solo una lista para memorizar, sino que captamos breves cuadros de quién Él es. Él es la puerta, por Él ha entrado a la vida. Él es el buen pastor. Me guía todos los días. Él es el lirio de los valles, la belleza del Señor Jesús. Cuando ustedes santifican el nombre de Dios y de Cristo, llegan a aprender a apreciar quién es Él. La mayoría de nosotros entramos a la carrera a la presencia de Dios. Si tenemos unos minutos rápidamente, le endilgamos una oración. Pero pasamos por experiencias transformadoras y de súbito, nuestra vida de oración cambia. Por eso es que Dios nos permite atravesar algunas de esas experiencias. Quiere enseñarnos a orar, enseñarnos lo dependientes que somos verdaderamente de Él. Una de las maneras en que santificamos el nombre de Dios es al repasar sus nombres. Número dos. Santificamos su nombre al respetar su grandeza. Dios Nos es nada común. Es extraordinario. No es de esta tierra. Está separado de los pecadores. No tiene ninguna contaminación. Es santo. Es singularmente diferente y por sobre todo. Por eso el resto de esta oración es tan especial para mí. Padre nuestro. Es mi Padre. Padre nuestro que estás en los cielos. Eso alimenta la intimidad de nuestra relación con Él. Pero las próximas palabras nos ayudan a no salirnos por la tangente. Santificado. Sea tu nombre. Hay algo que está teniendo lugar en nuestro mundo hoy, en nuestra teología y en nuestras iglesias. En realidad pienso que esto nació de un deseo genuino de lograr intimidad con Dios, pero hemos ido demasiado lejos. Nos hemos alejado de la reverencia por amor a la relación y no pienso que Dios nos quiera tener así de cerca. Dios quiere esa separación que surge de quién es Él, La intimidad que tenemos con Él como nuestro Padre está ahí, pero Él espera que honremos y santifiquemos su nombre. Y hacemos eso cuando le mostramos la debida reverencia, cuando le santificamos, cuando le exaltamos, cuando comprendemos quién es Él. Santificamos su nombre al respetar su grandeza. Permítanme sugerir una tercera manera. Santificamos su nombre al cederle el control de nuestras vidas. Un momento, me gustan las primeras dos. Se puede lidiar con ellas manteniéndolas a distancia. Pero esta ya se vuelve demasiado personal. ¿Cómo santifico su nombre? Martín Lutero dijo que el nombre de Dios es santificado entre nosotros cuando tanto nuestras doctrinas como nuestra vida son cristianas. En otras palabras... Si lo que decimos que Él es, expresándolo con nuestra alabanza y adoración, cuando decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, tú eres Dios, el soberano del universo, no podemos aferrarnos a nuestros deseos pueriles por lo que somos. Porque si Él es soberano del universo, es el soberano sobre ustedes y sobre mí. Honramos a nuestro Padre cuando hacemos lo que Él dice, Se me honra cuando mis hijos me obedecen, cuando hacen lo que les pido que hagan. Dios recibe la honra cuando les soy obediente. Es en la totalidad de mi vida como fuente de deleite a Dios, en todo lo que hago y en todo lo que digo y en la manera en que vivo y en las palabras que digo, que el nombre de Dios será santificado y Él recibirá el honor mediante mi vida. A veces oímos que alguien dice en oración, «Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y Redentor mío». Salmo 19, 14 Esto es lo que significa santificar a Dios, decir, Señor, esta semana, este día, esta vida mía, que es en realidad la vida que Tú me has dado, permíteme vivirla de tal manera, andar de tal manera, hacer mis negocios de tal manera, conducirme en donde quiera que vaya, al interactuar en mi vida familiar, que sea la clase de vecino, que cuando la gente me vea diga, sé de qué familia viene, pertenece al Padre Celestial. ¿Podemos vivir de esa manera? No por nuestras propias fuerzas, ni siquiera por un día, ni siquiera por una hora. Pero en el poder del Espíritu Santo, sí podemos. Cuando la gente nos ve, sabrán que somos diferentes, que somos singulares. ¿Cómo da eso gloria al nombre del Padre? Número 4 santificamos su nombre al reconocer su presencia en todas nuestras vidas cuando estamos constantemente conscientes de la presencia de Dios cuando vivimos todos los días a la luz del hecho de que él es nuestro Dios y vivimos delante de él eso glorifica su nombre David escribió a Jehová he puesto siempre delante de mí Salmo 16:8 Dios está siempre ahí siempre reconocemos su presencia Así es como santificamos su nombre. El genio entero de este pasaje y la emoción entera de esta frase es esta. Esta es la manera en que empezamos a orar. No espere hasta terminar de leer sus listas. No espere hasta agotar todo lo que tiene que decir y al final decir, ah, a propósito Dios, también eres realmente grande. No, no. Dios quiere que nos dirijamos a Él como nuestro Padre que está en el cielo y que luego pasemos momentos en alabanza y adoración. Tengo que decirles que al tratar de aprender cómo orar mejor, soy nada más que un estudiante, igual que todos ustedes, y lo seré hasta el día en que arrastre mis cansados pies por las puertas del paraíso, al igual que todos. He observado que la manera de aprender a orar es practicándolo. exactamente como aprender a hacer cualquier otra cosa. Esto es lo más duro para mí. No que no ame al Señor, no que no sepa que Él es grande y bueno, pero tengo que esforzarme mucho para hacer significativa esa parte de mi oración. Practico. Siempre tengo un libro a la mano que uso junto con mi oración y que me ayuda a comprender que nunca debo olvidar que lo primero que tengo que hacer es alabar a Dios, adorarle y exaltarle. Cuando lo hago, ocurren cosas increíbles. Cuando he podido hacer que esto funcione en mi ministerio de oración y en mi vida de oración, ¿tienen lugar muchas cosas? A modo de motivación para todos nosotros, al pensar en este mensaje escribí lo siguiente. Seis grandes cosas que me ocurren cuando dedico tiempo para orar como Dios nos enseñó por medio de su Hijo, el Señor Jesús. ¿Cómo debemos orar? El Señor dijo... Vosotros, pues, oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. La adoración aumenta mi aprecio y mi amor a Dios. ¿Sabían ustedes que en el transcurso de pronunciar las palabras de alabanza, incluso cuando no se siente con ganas de decirlas, esas palabras empiezan a surtir su efecto dentro de usted para que pueda ver a Dios y quién es Él? Cuando oro de esta manera, cuando me esfuerzo con diligencia por enfocar mi atención en algún aspecto de la grandeza de Dios, sea en gratitud o en adoración pura y absoluta por quien es Él, entonces mi aprecio de Dios y amor a Él crecen. La adoración amplía mi visión. Si no adoro todos los límites de mi visión, se contraen. Porque... Empiezo a pensar de la vida en términos de lo que David Jeremiah puede hacer, de lo que tengo capacidad para hacer. Probablemente tenga algunos talentos y algunas capacidades, pero no son ni en sueños lo que deberían ser si las ampliara a los horizontes de Dios y su grandeza. Quiero que mi vida no sea lo que David Jeremiah pueda hacer, sino que quiero que mi vida sea lo que Dios puede hacer por medio de David Jeremiah. Cuando adoro y alabo a Dios, cuando dedico tiempo y cultivo a este aspecto de la oración, lo que ocurre es que percibo que mi visión se amplía y empiezo a ver a la vida, no en términos de lo que yo puedo hacer, sino en lo que Dios y yo podemos hacer juntos o lo que Dios puede hacer por mi conducto y de súbito empiezo a ver cosas que nunca vi antes. Todo cambia cuando Dios está en el cuadro. Me encanta la historia de los israelitas cuando estaban en Cades Barnea. Enviaron a los espías para explorar la tierra. El informe de la mayoría fue, no podemos hacerlo. Ya lo averiguamos y somos como saltamontes frente a los gigantes que hay en la tierra. Habían ido a tierra de gigantes. Se nos dice que algunos de esos gigantes tenían como... Tres metros de estatura La mayoría regresó y dijo Somos nada más que judíos, viejos y enanos No podemos enfrentarnos a esta gente Estamos en un apuro No hay manera Josué y Caleb eran dos de los espías Fueron a la misma tierra Vieron a los mismos gigantes Experimentaron probablemente el mismo temor inicial Pero dijeron Nosotros no estamos a la altura de ellos Pero ellos no están a la altura de Dios Podemos hacerlo Josué y Caleb recibieron honor por su fe. Por eso fue que ellos entraron a la tierra prometida. Mientras que los demás no. Cuando usted adora a Dios, cuando le alaba, cuando le honra, cuando santifica su nombre, lo que esto hace es ampliar su visión. Usted será una persona de negocios más visionaria, un esposo más visionario, un padre más visionario. Verá la vida no en los aspectos minúsculos y restringidos que son suyos. sino que empezará a ver esa parte de su vida ampliarse a lo que Dios quiere hacer por medio suyo. ¡Qué maravilloso es esto! Cuando adoro, la adoración eclipsa mis temores. He visitado el temor a menudo en días recientes, pero cuando adoro a Dios, pronto me olvido de las cosas que me hostigan. Empiezo a darme cuenta de que soy hijo del Rey y que estoy en sus manos. «Mis tiempos están en tus manos, Señor. Tú eres mi Dios y eres grande. Cualquier cosa que quieras hacer, puedes hacerla. Dios, no voy a tener miedo cuando estoy en tus manos. Cuando adoro, mis temores se eclipsan. La adoración energiza mi trabajo. Cuando santifico su nombre, puedo hacer mi trabajo». No logro hacerlo todo. He llegado a la conclusión de que jamás voy a poder realizar todo mi trabajo. Es como tratar de vaciar el océano con una cuchara. Jamás lo lograré. Pero permítanme decirles algo que es nada más que una pepita práctica. Es tan cierta cuando estamos atareados y si somos personas de personalidad tipo A en nuestro trabajo, al tomar café lo primero que hacemos es descender y contemplar el desbarajuste. Entonces decimos, «Tengo veinte cosas que debo hacer. Será mejor que ponga manos a la obra». En algún rincón de su cerebro hay algo que le dice, «¿Qué tal pasar algún tiempo con el Señor?». <risas> Contestamos, «Otros días por lo general podría hacerlo, pero hoy, hoy estoy tan ocupado que si no empiezo enseguida, no sobreviviré ni hasta la hora del almuerzo». Recuerdo haber leído que uno de los grandes guerreros de oración... Andrew Murray dijo que tenía tanto para hacer ese día que tenía que orar por una hora adicional. Lo que yo he hallado y lo que he probado vez tras vez como ser humano falible es que me lanzo de lleno al día sin dedicar mucho tiempo a Dios. Debido a que he sentido la urgencia de las presiones, de las tareas, acabo el día frustrado sintiéndome fatigado y fracasado. Pero en cambio, otros días... Y gracias a la disciplina de mi corazón, ejercitándome yo mismo en la piedad, he dicho, Dios, tengo ante mí toda una montaña y es tan enorme. Algo que me ayuda, cuando estoy realmente ocupado, es ver esas cosas y decir, ¿qué diferencia hace? Simplemente decido... Voy a dejar todo esto a un lado, dejar esto al otro lado de mi escritorio, poner mi Biblia sobre el escritorio y voy a leer lo que Dios tiene para decirme y luego voy a adorarle y después de haber hecho eso, entonces voy a dedicarme al trabajo. De alguna manera, cuando usted pone a Dios primero en adoración, su trabajo rinde más. Las personas a quienes iba a llamar, Dios hace que ellas me llamen. No sé cómo funciona esto. Gente con quien necesitaba hablar y que no había visto en dos semanas, me las encuentro en algún restaurante. En dos minutos arreglo algo que me hubiera llevado media hora. ¿Por qué ocurre esto? No soy ningún místico, no estoy tratando de leer algo que no conste en la frase, pero sí le digo que cuando se pone a Dios primero, Dios le cuida a uno. Él se encarga de las cosas que se necesitan. Hmm. La lucha que libro, y sé que es una lucha que usted también libra. Ver venir todos los días y santificar el nombre de Dios. Cuando lo hago, cuando le adoro, recibo energía para mi trabajo. Cuando santifico al Señor, recibo estímulo en mi espíritu. No sé si esto es común. Tal vez estoy siendo demasiado vulnerable. Si uno se va a la cama con retos y problemas, o si después de que se ha puesto la cabeza sobre la almohada, empieza a pensar en todas las cosas, las cuestiones con las que uno tiene que lidiar, la mente puede seguir trabajando subconscientemente en esos asuntos. Y si no se tiene cuidado, al despertarse a la mañana siguiente, se levantará rendido. Ni siquiera sabe por qué. No está claro en su mente por qué se siente tan cansado. Lo que he descubierto es que cuando esto ocurre y voy a la presencia de Dios y empiezo a adorarle, no le cuento mi espíritu de cansancio, sino que sencillamente le adoro. Y poco a poco el espíritu angustiado se cambia en un manto de alegría y mi espíritu se refresca. ¿No les gustaría pasar todo el día con el espíritu refrescado? Atravesamos cosas que nos causan cansancio y que nos fastidian por rato. Pero adorar refresca el espíritu. Adorar a Dios es como limpiar el espíritu. La adoración agota a mi enemigo. Lo que he aprendido en cuanto a Satanás es que él tiembla cuando ve de rodillas al más pequeño de los hijos de Dios. A Satanás no le gusta la alabanza. La alabanza pone al enemigo increíblemente incómodo. Sea lo que quiera que pretenda ser, Tiene que trabajar diez veces más fuerte cuando el pueblo de Dios está orando. ¿No les gustaría verle agotado y exhausto? Cuando sé que hay una guerra espiritual que se está librando y que es especialmente feroz, tomo un capítulo del Antiguo Testamento en donde el ejército de Josafat envió a los dirigentes del coro al frente y marcharon a la batalla al son de la música. Sé que adorar y alabar, santificar el nombre del Señor es parte de mi guerra espiritual porque sé que Satanás detesta la adoración. Siempre me ha encantado el libro de Apocalipsis. Comprendo por qué muchas personas se sienten frustradas y no quieren leer el libro de Apocalipsis por cuanto es la historia de lo que le va a pasar a Satanás. A Satanás no le gusta que la gente lea cómo termina. Me encanta lo que alguien dice. Cuando Satanás empiece a hostigarlo con su pasado, háblele de lo que le espera a él. Me encanta adorar, no solo por lo que sé que eso significa para Dios y porque es obediencia, sino que me encanta adorar porque también es una cosa poderosa para combatir al maligno. Padre nuestro que estás en los cielos. Bien, el lunes hablaremos de orar nuestras prioridades. Al continuar nuestra instrucción sobre la oración, aquí, en Momento Decisivo. Saben, No hay nada que me agrade más que la oportunidad de enseñar la Palabra de Dios y presentarla de todas las formas que sea posible. Y siempre es una gran bendición para mí y para nuestro equipo aquí en Momento Decisivo cuando recibimos cartas de nuestros oyentes que nos comparten lo que estas enseñanzas significan para ellos. Si usted ha sido bendecido por este programa y todavía no nos ha escrito, ¿por qué no toma un momento ahora para hacerlo? Se lo agradezco de antemano.